No llega los ojos -donde no llegan los ojos en algún lugar, en algún lugar del universo, universo en algún lugar del universo se escucha el <tose> noche en Buenos Aires en la plata en Rosario en epullén en Villa del dique en bermejo Mendoza,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 animarse a contestar probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Si nos ponemos a especular sobre el futuro muy distante de civilizaciones avanzadas, podemos imaginar a tales sociedades en perfecta armonía con sus medioambientes, su biología, y sus sistemas políticos extravagantes seguramente para que puedan durar periodos de tiempo sumamente largos bajo un único estandarte de color blanco Morning Love is healing Want the fry In his hand A deer approaches The edge of the forest From Earth Mother Why ...hace 15.000 millones de años... ...y se expandió más rápido... ...de lo que pudiéramos imaginar... ...en algún lugar al ...se escucha en Big Bang... ...y en Internet... ...también se escucha Big Bang... ...a través de Radio Colaborativa... ...USP más Radio... ...Delta 80... ...Radio J... ...y Radio Frecuencia Universal... ...todo ello merced a la colaboración de la red satelital de Farco... ...y de, por supuesto, Frecuencia Cero. En el futuro de civilizaciones avanzadas... ...la comunicación entre ellas tiene que haberse establecido hace ya mucho tiempo... ...al punto que la difusión de conocimientos, técnicas y puntos de vista se extenderían a la velocidad de la luz. Quien no se diera cuenta lo sentiría como si ella le pateara las canillas. hacia infinito cuando miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansarte donde, donde, donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz haciendo nuevos universos viaja el mensaje de bilik bang Nuestra voz también se puede oír en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar Así compartimos la grilla junto a Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, y por supuesto, Señales de Rock, con mi querido amigo Daniel Esperlungo. Con el paso del tiempo se supone que las diversas culturas de la galaxia quizá compuestas de organismos muy diferentes en su aspecto según sus bioquímicas, se volverán homogéneas, así como las diversas culturas de la Tierra lo están haciendo y pueden tener acceso tanto a los hornos de microondas como a las tortas de crema heladas. de años, 15.000 millones de años. de años, la ciencia lo denotinó, la gran explosión, más comúnmente el Big Bang. Nuestro salud y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza. También a través de 101.5 FM Millenium en Capilla del Monte, Córdoba. Y por supuesto también a través de 88.9 FM Raíces en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Una homogeneización cultural de la galaxia puede llevar un largo tiempo. Si tomamos en cuenta que una comunicación por radio de ida y vuelta entre nosotros y el centro de la galaxia requiere... 60.000 años en tal lapso de tiempo en la tierra podrían quedar solo vestigios del soldado desconocido y unknown soldier bright as well the news is read tell out these young children on foreign revenge Make a grave for the unknown soldier Nestle in your hollow shoulder Unknown soldier. es over. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar.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 la homogeneización cultural de toda la galaxia precisaría de muchísimos cambios que incluyan envío de grandes cantidades de información en forma eficiente para así lograr una perfecta simbiosis.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 Y señales de radio llevan a Big Bang a través de la antena de 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba. También a través de Focus FM 99.9 en Epuyén y Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina. Si pensamos en los intercambios necesarios entre civilizaciones ubicadas en los lugares más remotos de la galaxia, podemos concluir que seguramente homogeneizar tales culturas podría llevar muchos millones de años, siempre y cuando tales comunicaciones fueran pletóricas en imágenes tenues y transparentes. placer escuchar a Espíritu. Un gran abrazo a mi querido amigo Osvaldo Favrot. Para lograr que las civilizaciones de la galaxia sean homogéneas, sus sociedades deberán permanecer estables durante el lapso de tiempo que dure ese proceso y tener esa conducta puesta en el objetivo. They will never wait I am a camera sense is wide expandió más rápido de lo de que, pudiéramos que pudiéramos imaginar en algún lugar del universo se escucha en Big Bang si hay una comunidad galáctica de civilizaciones que abarque gran parte de la Vía Láctea y si estamos en lo cierto en cuanto a que no se puede transmitir información a una velocidad mayor que la de la luz entonces la mayor parte de sus miembros y especialmente los fundadores deben estar por lo menos millones de años más avanzados que nosotros y haber sufrido quizás innumerables mutaciones. La ciencia lo denominó la gran explosión Más comúnmente El Big, Big Bang Según lo expresó Carl Sagan Sería algo muy fantástico, muy difícil Suponer que actualmente se pueda establecer contactos por radio con extraterrestres Y llegar a ser miembro de una federación galáctica En lo inmediato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 A José Luis Castaño, que anda de viajes ¿sí? Por Cartagena, algo así. A Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini, del Retorno del Gigante. A nuestro amigo Quique Coagliano, de Gigantes Gentiles. A Roberto Puliche, a Mariano Bugarín, por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional al Departamento de Edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro ¿sí? un monje mutante desaparecido hay Icarus Music por soporte de música para el programa ¿eh? y festejando una nueva página ¿sí? www.icarusmusic.com.ar allí pueden informarse de todas las visitas que este importante sello trae a nuestro país en la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Ucielo. Dirección General, Hernanda Isich. Una realización ve asociados para Frecuencia Cero Puedes comunicarte con el programa a través de nuestro mail BigBan arroba frecuenciacero.com.ar O visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar Allí les recomiendo el link a la página de Espíritu ¿eh? www.spiriturock.com.ar Un gran saludo a nuestro querido amigo Lucas ¿sí? Que siempre nos acompaña Será hasta la semana que viene. Chao.